Buen día, Pablos, ambos. Buen、presentan. día. ¿Cómo andas, Cecilia? Yo les, les aclaro:、mm. yo no soy referente, soy afiliada radical feminista. Después、eh, te retan, si no, no, con c o m u n i c a d o n o、eh, Que quede claro. Porque yo no, jamás me arrogué ninguna representatividad que no la tengo, de hecho. Claro. Es claro. la realidad. Eh, nosotros, eh, o nosotras las que、eh, nos hemos manifestado, integramos una línea interna dentro del radicalismo donde. Siempre hemos estado con una posición muy clara que a veces no es compartida, pero es una línea interna, por eso quiero hacer esa aclaración previamente.、Eh, y ustedes me preguntaron cómo estoy. s、sí, triste. Sí. La verdad、sí está. Eh, triste. es esa.、Eh, t Triste. Es la sensación que, que,、eh. que primero nos, nos invadió、eh, a, sí. a una gran mayoría, esa de tristeza.、Sí. Pero luego,、sí. eh, ¿o sigue la tristeza? s、sí, ahora、no, es pensar cómo, cómo vamos a seguir, cómo nos vamos a. A, a ver, a, a, ¿cómo vamos a enfrentar lo que pueda venir o no? Esperar、eh, también esto hay que dárselo, hay que respetar una voluntad ciudadana y, que ha sido mayoritaria. Y por otro, pensar qué hemos hecho quienes hemos tenido alguna responsabilidad política en u n o s cargos para llegar a esto. Porque, a ver, la autocrítica la tenemos que hacer, muchachos, desde uno y de otro partido, y hablo de los dos partidos. Más, eh, más viejos, los dos partidos、eh, tradicionales, el peronismo el radicalismo,、eh, o el punto por el cambio, si quieren ponerle.、Mm -hmm. eh, voy a hablar del radicalismo, obviamente, desde mi lugar, pero ¿qué hemos hecho que no escuchamos, que no entendimos? Y después pensar、eh, la ilusión que, te, que teníamos de que el cambio iba a ser un cambio realmente, pero no desde, desde esta magnitud, sino. Esperábamos un cambio realmente porque no podemos entender sino el、eh, 140% de inflación. Ahora, yo por ahí, chicos, pienso, digo, qué ingenuos que somos. ¿Quién, qué ingenuas yo o, o algunas otras decir,、eh, con 142% de inflación, n c e d i por c i u d a candidato? ¿Cómo se defendía? ¿Cómo ayudas a, a, a ese punto? A, a, a decir, che, tengo que, votenme porque、eh, les voy a dar menos inflación. O sea, es difícil defenderlo. Lo que sí queda en el medio,、eh, en el medio y no menos importante, para mí demasiado importante, es todo lo que se va a sobre todo lo que se va a ir、eh, en cuestiones de derechos laborales, en cuestiones de derechos humanos, y, y b、bueno, u en obra en o pública, en la falta de coparticipación hacia las provincias, que eso ya lo, lo vemos en las primeras declaraciones de Silioso. O sea, Eh, la coparticipación llegaba, porque y esa coparticipación se d e r a m a b a en d ó n d e En obra pública, en la Clausura Gatillo, en、eh, las promociones del Banco de la Pampa. ¿Cómo se creen que, que eso se hacía? Con la plata que también ingresaba por coparticipación. Bueno, y ahora、eh, aparentemente eso no va a estar.、No、sé, sinceramente, tenemos un futuro tan incierto, tan incierto. Sí. Va, a ser, difícil, va y, a ser difícil. ¿Y qué crees? Es este, haciendo las salvedades que ya h i c i s t e que no, no, digamos, sos una, una dirigente del, de la UCR. Pero, ¿cómo ves, qué, qué ves que va a pasar con juntos por el cambio? Digo, supongo que, que conversan. ¿El radicalismo、sí. va a seguir detrás de, de lo Mira, que el queda? Radicalismo, de... El radicalismo está, está en vías de una, un recambio. Eh, institucional De sus comités, tanto、eh, locales como、eh, nacionales, provinciales y la convención. Y yo entiendo que a partir de ese momento se tomarán las decisiones que se tengan que tomar.、Eh, yo hoy veo que Juntos por el Cambio, si bien、eh, oficialmente no está roto, hubo un sector del PRO que lo integraba, que es parte del gobierno de Miley, ya lo es, lo vemos. Hay otro sector del PRO que ha q u e d a d o Eh, más pegado al radicalismo, la coalición c i v i c a seguida, es decir, lo que era Juntos por el Cambio, lo que fue c a m b i e m o s ya hoy no está en,、eh, en la práctica. Veremos cómo, cómo se juntan todos esta, estos sectores, estos pedazos que quedaron. n o、mm. eh, Yo tampoco me voy, e soy t、eh, n o sé c ó m o para no darme cuenta que hubo un gran sector de radicalismo que votó mi ley, porque si no es imposible. O sea, no, no te dan los números.、Sí. Un gran sector del peronismo también lo v o t a mi ley. Porque si no, no dan los números. En La Pampa no dan los números, en La Nación no dan los números, en Provincia de Buenos Aires no dan los números. O sea,、eh, de eso los partidos grandes tienen que hacer cargo.、Eh, che, ¿Qué hicimos para generar esto? Este, ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué dejamos de escuchar?、Eh, okay. Y eso, pienso que, que el radicalismo puede rearmar. Eh, no sé si juntos por el cambio, sinceramente, no sé si juntos por el cambio, pero sí, como radicalismo,、eh, hay figuras interesantes que están surgiendo、eh, desde las bases. Estoy hablando, ¿no? y hablo de algunos diputados nacionales de provincia de Buenos Aires de,、eh, que pueden llegar a, a tener eh, relevancia eh, ahora. Tenemos un montón de provincias, la mayoría de las provincias de Juntos por el Cambio, los gobernadores、eh, son radicales.、Sí. ¿Qué van a hacer esos gobernadores、eh, si no reciben una, lo, que tienen que, lo que necesitan para gestionar?、Eh, no solo los de Juntos por el Cambio, los, los gobernadores de Unión por la Patria también.、Mm. Cecilia, esto que estás diciendo、sí. a nivel nacional de Juntos por el Cambio, ¿va a tener implicancias acá en La Pampa también, crees? Sí, yo entiendo, no lo sé porque no, sinceramente yo no he hablado con los, o sea, los dirigentes locales, p e s d e e l Comité Provincia o de, de la Convención,、eh, pero entiendo que sí porque así como desde、eh, la, la Convención o desde el Comité Nacional se bajó la línea de que éramos neutrales y acá se respetó, esa, se, respetó se bajó esa neutralidad, de hecho ahí se dio pelota, esa fue una realidad. Sí.、Eh, así, Que、eh, bueno, entiendo que sí, que eso se va a, a hacer de esa manera, se va a respetar lo que diga a nivel nacional. A ver,、eh, lo que sí te digo, hoy,、eh, casualmente, en estos momentos, ustedes saben, el 27 es el cierre de listas de los distintos comités, el Comité Provincia, el Comité Capital, acá en La Pampa.、Eh, bueno, eso se está armando y eso pasa a nivel nacional también. Entonces, una vez que esté. La convención, el comité nacional y los comités provinciales, bueno, ahí creo que saldrá una definición. Pero. Bien. Pero.、Eh, ¿Y qué, qué opinas del comunicado del comité nacional、eh, que ha expresado predisposición a la cooperación republicana、sí. eh, con esas palabras?、No, q lo leían h o lo leían、no. Que está dispuesta a colaborar con el nuevo gobierno, una、sí. cosa así. Sí. Yo creo que.、Eh, Esa institucionalidad、mm. que siempre sostuvo el radicalismo a veces、mm. seca de consecuencias. Yo,、mm. eh, yo no, no, o sea, yo no, personalmente, y por eso hago esta insistencia, chicos, a ver, yo son opiniones personales, no son opiniones de, de, un, de, un, de una referente ni de, una,、eh, ni de un partido, son opiniones personales.、Eh, Yo no podría pensar en que、eh, le voy a dar los votos o le voy a dar el quórum para que se、eh, privatice IPF. Yo no lo puedo pensar. ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una historia detrás. A ver, te puede gustar más o menos cómo está funcionando IPF. Estoy de acuerdo. Pero la podemos gestionar desde el Estado. Y tenemos el 51% de, la, de las acciones.、Eh, te puede gustar más o menos cómo está la aerolínea. Pero la podemos gestionar desde el Estado. Sí.、Eh, Ahora, yo eso no se lo daría, personalmente no le daría mi voto o mi,、eh, no me sentaría a darle un quórum para que se trate esto.、Ah. Pero sinceramente,、eh, lo que pueda llegar a ser、eh, a niveles nacionales se define,、eh, se define en nación, se define en capital. Y ahí、eh, claro. los de abajo nos quedamos mirando. Sí, y, a veces, Cecilia, también, digo, estoy recordando. Y yo creo que esto también tenemos que empezar a decirlo. Es el momento en que la dirigencia política actúa como corporación. Y esta idea me parece deformada de la democracia, de que un gobierno que asume tiene el derecho a hacer cualquier cosa. No, y lo digo recordando, por ejemplo, ¿sabes qué?、Eh, el modo en que se comportó el peronismo con Macri. Recuerdo a Norma、okay. Durango, pasados dos años de la gestión. Confesar aquello de que、eh, más o menos la obligaron a levantar la mano y no fue en Buenos Aires, fue el gobernador Pampeano, que era Berna en ese momento, para este, avalar、eh, la derogación de, avalar, de la h í de m e d i o para avalar claro, que, que sean ministros、eh, de la Corte Suprema,、eh, tipo que claro, quisieron entrar por la ventana. Que eso era para recibir fondos.、Eh, sí, ver, sí. Eh, vos sabés que las provincias, y sobre todo una provincia como la nuestra, a la que l e podemos criticar falta de producción, o sea. Nos faltan un montón de cosas. Una provincia como la nuestra necesita que sí o sí tener、eh, la, la ayuda de nación, ¿no es cierto? Porque nos falta ejercer o difundir y o trabajar la productividad y un montón de cosas más. Entonces lo necesita. Y otras provincias lo necesitarán más aún, seguramente. Entonces yo entiendo los posicionamientos, entiendo las necesidades. A ver,、eh, los intendentes también, un, un sector de los intendentes de, que son radicales, que salieron. A hablar、eh, a favor de masa y a decir、eh, que mi ley era un límite. Y yo también entiendo, para mí, no solo es un límite, es algo para mí imbotable. Pero imbotable por otro montón de cuestiones que yo no admito. O sea, esto de, de、eh, dejar de lado、eh, los derechos de las mujeres que hemos conseguido, pensar en una. A ver, y acá voy a, otro, otro también, salto a otra cuestión. Pensar en una. Eh, un ministerio de capital humano que lo va a llevar adelante una especialista licenciada en familia que va,、eh, está formada dentro de una estructura del Opus Dei, dentro de, que va a ir por los valores de la familia. A ver, ¿cuáles son los valores de la familia? Los valores de la familia se sostienen cuando vos tenés trabajo, cuando vos tenés una educación, cuando vos tenés salud, ¿no es cierto?、Uh -huh. Pero、eh, dejando de lado los colectivos de las disidencias. Eh, esto es lo que yo veo difícil、eh, de consensuar, por lo menos desde mi lugar. ¿Cómo voy a consensuar bajar esta, estas políticas que nos costó tanto llegar? Ya estaba hablando ayer alguien por un referéndum este, por, por la ley de aborto. Ni siquiera sabe que eso está dentro del Código Penal, que no va por referéndum, de,、sí. de nada. O sea, gente desinformada. Está、mm. bien, pero. Como yo insisto, probablemente llegue al Congreso y no sé si la va a poder、eh, derogar, la, tanto la ley de aborto como la ley de alquileres. Necesitas una mayoría. Hoy las mayorías,、eh, libertad avanza por sí sola, no la tiene, pero si、sí, juntos por el cambio algún sector le da、eh, votos y algún sector del peronismo también puede llegar a hacerlo. Y ahí quiero pensar, digo, otra vez no tenemos acceso a la medicación para salud reproductiva. ¿Por qué no va a haber presupuesto? p o r q u é va a estar la ley de hogar. Y voy a otra ley, la ley de alquileres. Si hoy los, el Estado no estuviera regulando, ¿cómo lo regula?、Eh? Podemos discutir, insisto, porque no dio resultado esta ley. Lo único que hemos logrado es que los alquileres se mantengan、eh, durante un año estables. Ahora, con la modificación nueva, bueno, hay otras, otras variables, ¿no es cierto? Pero vamos a la, a la ley por la que la mayoría todavía estamos diciéndonos. Pero si el Estado la, la deroga y deja un libre, libre mercado. Así como vos tenés、eh, dueños de viviendas que ponen en alquiler, que son conscientes y te dicen: Prefiero alguien que me pague menos, pero que me pague todos los meses, y no una persona a la que la mate, que me la tengo tres meses y después se va.、Eh, tenés esa, esa situación. ¿Qué hacemos a los que a ¿Con q u é a ver, r c o n qué parámetros nos vamos a sentar a hablar? ¿Entendés? Y bueno, y ahí va a e c a r mucha gente afuera.、Eh, o sea, hay muchas políticas que、eh, yo temo que no se continúan. La de subsidios a las zonas patagónicas,、eh, hablamos del gas. Chicos,、eh, i nos h a c a n el subsidio a l a z o n a p a t a g ó n i c a en el consumo de gas,、sí. algunos pagaremos el, el gas sin subsidio y otros se cagarán de frío, es así. Tal cual. Claro, o tendrán que ir a cortar leña.、Mm. Uh, hay muchos que lo están haciendo, porque、mm. convengamos que el grado de pobreza es muy grande también. Por eso es difícil, porque hoy no tenemos. Venimos de dos gobiernos que no dieron soluciones. O sea, no le quitemos eso también. ¿eh? Sí, venimos、vale. de dos gobiernos que no, nos, que no nos llenaron las expectativas que teníamos, tanto el de m a c r i como el de Alberto. O sea, cada vez. Yo ya voy,、eh, o sea, empecé a votar en el 83. O sea, en cada gobierno pones、eh, más y más expectativas. Y la verdad es que se vienen cacheteando. <risa> y así. Entonces, e s e viene. Ya no, yo ya no le pongo expectativas. Me q u i e r o esperar a ver de dónde va a venir e s hogar. t Cecilia, eh, muchísimas gracias,、eh, como siempre, no, por estos minutos no, con la radio.、Eh. Disculpen porque hacemos catarsis, muchas veces con ustedes <risa> no, también, ¿eh?